Uno de los costados de la cuarentena es más vale la parálisis económica que generó en diversos rubros y sectores de la actividad. Hay una agrupación de proveedores de servicios para eventos que está llamando la atención sobre la situación de trabajadores y trabajadoras y empresas de ese espacio que involucra a DJs, artistas, ambientadores, salones de fiestas, empresas de catering, traslados floristas, también fotógrafos y fotógrafas. Vamos a hablar con Débora Llanes, que es parte de esta agrupación. Débora, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo te va? Muchas gracias por comunicarte. Bueno, eh, ustedes se están juntando con la idea de plantear reclamos que incluso ya se han formalizado. Contanos en, en qué situación están y qué es lo que pretenden en este momento.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 tratar de ponerlas en conjunto, y si bien eh, todo el sector de eventos comprende muchos rubros, porque están los salones de eventos, catering, eh, mozos, fotografía.